Por culpa de una perversa fui a prisión y me abandonó No llegó una carta de ella a mi galera, Tan siquiera Creyó que tras de las rejas moriría y se engañó Libre estoy Así son, Ponco Perversas y traicioneras Así son, Ponco Creyendo que haberme iría, siempre el domingo esperaba Creyendo que haberme iría y con su ausencia veía que el público terminaba Así son montos que solo mamá llegaba a darme con su presencia La más sagrada experiencia que mujer no hay más que una la madre y que ninguna perversa tiene conciencia. Así son. Bon, con. Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión. Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión no tiene comparación más que con el cementerio. Así son. Bon, la amistad es Allí vemos que es mentira que las espaldas nos tiran a veces hasta un hermano y que no hay enviados a mano cuando el destino nos tin así son poco bon, bon. así son poco bon, bon. así son poco bon, bon. así son a ci són, bom, bom. A ci són, bon bom. A ci són, bom,